¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día buen día a toda la audiencia del país. Bueno, eh, lamentablemente, justamente, narrando y contando esta situación, se venía desarrollando, tal cual decías, una movilización absolutamente pacífica. Se sabía desde hace unos días que, eh, extrañamente, o por, por primera vez en la historia, tal cual lo marcaban, eh, se iba a vallar el monumento nacional a la bandera, y lo que venía siendo, desde toda la vida, un festejo popular, masivo... Eh, que se viene realizando todos los años en la ciudad de Rosario, que distingue a nuestra ciudad, en este caso y por primera vez iba a terminar siendo eh, un espacio cercado al cual solamente se podía acceder con identificaciones muy precisas. De todos modos, la multisectorial contra los tarifazos ya sabía que no iba a poder acceder o no iba a poder llegar al Monumento Nacional a la Bandera, por lo tanto, entonces, eh, la única manera que tenía de Poder visibilizar sus reclamos era llegar hasta alguna de las vallas que se habían colocado desde la noche anterior. Lo cierto, lo que, venía, lo que sucedió finalmente, es que ante la llegada de uno de los, o sea, ante la llegada de la movilización a una de las vallas, eh, la movilización, la movilización empezó a ser, eh, digamos, eh, a ver golpeada, digamos, pero no en el término completo de la palabra, sino golpeada textualmente. La, se replegó la movilización, estaba en la Prida, en calle La Prida y Córdoba, la movilización dio marcha atrás, como, eh, digamos, en ese momento no, no era incluso ni el sentir de la movilización misma, pero sí de la cabeza de la movilización, eh, que quería que siga siendo una movilización pacífica. Se dio marcha atrás, para los que conocen la ciudad de Rosario, por lo, para los que han pasado alguna vez por la ciudad de Rosario, la movilización tomó por calle Rioja. Calle Rioja es una calle paralela al Monumento Nacional a la Bandera y como bien sabe todo el mundo, las paralelas no se tocan. Si uno iba por esa paralela, jamás iba a llegar al Monumento Nacional a la Bandera. Inexplicablemente entonces, a la altura de Juan Manuel de Rosas, la Gendarmería hizo un corte nuevamente ante la cabeza de la movilización en la cual se encontraban, por supuesto, la mayor parte de los dirigentes sociales y políticos y entre ellos se encontraba el, uno de los concejales de la ciudad de Rosario del Partido Justicialista que fue salvajemente golpeado al intentar pasar por esta paralela que, insisto, esto me parece que tiene que quedar bastante claro, no era una calle de acceso al monumento nacional a la bandera, sino todo lo contrario, era una calle que lleva al parque nacional a la bandera que es mucho más retirado de la zona donde estaba en ese momento el presidente Macri. Bueno, Fabián, te agradecemos el reporte desde, desde Rosario y seguimos en contacto. Abrazo grande. Un abrazo grande.